by the list. Bueno, escuchando a la legendaria banda argentina Sumo porque hoy es fecha de nacimiento de, de muerte de, de Luca Prodan, ahora lo vamos a confirmar, sí, sí. una desproligidad esto, pero vamos a hacer el contacto con Suecia, como les anunciaba Ángeles temprano, gracias también a eh, la iniciativa de nuestra compañera compañeraclair eh, que está radicada ya hace años tenemos en línea para conversar marcelo a esmila ya a ver si lo pronuncie bien que es eh, sueca sí, una, <risas> hija de finlandés y sueca eh, que vive en uno de los barrios de malme supongo que será donde hace poco se dieron eh, acciones de, de, de ataque o de protesta contra los musulmanes, se quemó el Corán Esmila, bienvenida a Radio Centenario de Uruguay Muchas gracias Contanos primero a qué te dedicás vos, qué, qué trabajo haces y si participas en algún colectivo por, por algún tema, digamos, a nivel social en Suecia Eh, bueno trabajo eh, equido de personas eh, de discapacidad 3 eh, y también estudio eh, matemáticas uh -huh. eh, y yo estoy en la partida comunista en suecia y eh, también estoy en la asociación eh, sueco cubana uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Por eso el manejo yes. el manejo del español que tenés? Eh, estudiaba en, eh, en Madrid por seis meses. Ah, estudiaste español en, en Madrid entonces. Bueno, nosotros sí. te, te, te agradecemos mucho que, que hayas aceptado conversar con nosotros para tener la posibilidad de conocer más de cerca la realidad que se está dando en Suecia, Eh, donde antes de, de hablar de lo que pasó con los musulmanes, como vos eh, sabrás, Suecia está haciendo noticia eh, en estas horas por la decisión de ingresar a la OTAN, ¿verdad? La OTAN, ¿verdad? Hace algunas consultas en sueco ahí. Ah, en NATO. NATO, claro, en inglés, dice la, la silencio. Ah, perdona. sí. Eh, ¿qu quieres saber de la entrada de nato sí que dice la gente qué te parece a vos esa decisión de suecia bueno eh, la gente joven no quieren eso eh, la mayoría de personas en suecia que son en contra del eh, del entrado de nato son hombres jóvenes porque son las personas que necesitan ir a guerra si dato Dicen a nosotros que necesitamos ir a guerra, y eh, bueno, eh, la mayoría de personas que son en favor de entrar, son, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué habla? Viejos. Viejos, personas viejas y personas del eh, que no son en las ciudades que son eh, un poco eh, campesinos claro. eh, eh que son aislerade. Eh, sí, que viven aislados. Eh, viven un poquísimo aislado, no saben no. mucho de la, del mundo, entonces. Claro. Y, sí, y las la, la, la noticias en Suecia son eh, no no hablan nada de del, eh, agresiones del estados unidos y francia en áfrica y bueno en la estados unidos en latinoamérica y hoy en somalia y muchos países solamente hablan de los rusos y las claro, sí, claro. la, la, la personas son eh, tienen un poco miedo y eh, hay que puedes ayudarnos a recordar un poco Eh, vos so joven, pero debes conocer también la, eh, la historia Suecia históricamente se negó a, a pertenecer a la NATO o a la OTAN por su sigla en español siempre tuvo otra postura históricamente, ¿no? Eh, sí, Ulof Palmer eh, era un presidente que eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se han satelín ya mm, tenía una línea de, de de la política en suecia que que estar neutral mm -hmm. eh, y hasta bueno hasta ahora casi eh, suecia eh, tenía esa política porque olof palmer era un, una un presidente muy querido en Suecia, pero fue matado. Sí, claro, um, fue asesinado. Claro. Sí. Eh, y... sí. ¿Por qué te parece y... que, que acá, ¿por qué cambió esta opinión? ¿Por qué ahora eh, desde el gobierno, eh, y, y hay gente que apoya, digamos parte de la ciudadanía sueca, apoya esa decisión, de, de, de entrar a la OTAN ¿es solamente por la guerra de Rusia con Ucrania o hay otras razones también? Bueno eh, Suecia eh, porque durante el tiempo eh, que tenía el presidente eh, teníamos el presidente Ulof Palmer teníamos eh, relaciones de Cuba y eh, Paul Palmer dis eh, dijo que, que yo soy socialista. Mm -hmm. Suecia no, no no era socialista, pero era bastante socialista. Y eh, pero después te de, fue ases, asesinado. Sí. Eh, Suecia eh we have Cómo se dice? Mm -hmm. We have murdered cerca, cerca. Mm -hmm. eh, estamos eh, más cerca del estados unidos y eh, eso afecta a las políticas en suecia mucho y también las económicas eh, es, eh, somos un, un país eh, mucho más eh, liberal e no, no eh, tenemos la las políticas socialista que que teníamos y eh, también sí, y también eh, la guerra en en ucraína eh, los las noticias eh, hablan mucho mucho mucho de eso y solamente hablan sobre rusia común eh, un monstruo más o menos monstruo, sí. eh, y eh, hasta eh, eh, desde el día que Rusia eh, invadere, uh -huh. invad invadió a Ucraina las noticias oficiales en Suecia tenían eh, dos más horas del día para hablar de Rusia entonces hablan mucho de de rusia y yo yo no me no me gustamos mu mucha rusia ahora es, es un es un país capitalista e imperialista claro. pero no son no esto no es mamá más mal del Estados Unidos y francia y británica y las noticias de suecia no hablan nada de eso mm. y solamente hablan Eh, de, del Nato y Nato pueden salvarnos uh -huh. es, eh, es muy mal eh, Smila, eh, ¿qué aprobación qué respaldo tiene el actual gobierno de Suecia en la población, en este caso con la primera ministra Magdalena Anderson? ¿Paseja? ¿Cuánto apoyan a Magdalena ahora? Apoyan ¿Cuántos votos sanarías si, en las elecciones? Si vamos a ganar, si van a ganar. ¿De esta boleta? Bueno, no sé, uh, los jóvenes, uh, creo que no, no, los jóvenes no van a, no, no vamos a votar mm. de ella, porque somos, uh, la, la partida más grande uh, de los jóvenes es la partida izquierda. Eh, y es el único partido no eh, la partida de ambivalent eh, ambivalent amb cómo se dice inmediata mm. sí y ambiente Ambi ambiente eh, y la partida izquierda eh, son los únicos partidos en Suecia que son que son contra el, del entrado del NATO y también eh, los jóvenes de Suecia eh No solamente tenemos miedo del Nato, también tenemos miedo del futuro. Eh, esto eh, funeral, ¿Esta realidad puede cambiar las determinaciones del gobierno con respecto a la OTAN, según lo que se exprese la gente? Lo que te decía, que porque ella no quiere que haya un, un rostro? Uh, porque los socialdemócratas eh socialdemócraticas la, la partida eh eh cómo se dice eh, perdí, perdí un, per, no, perdieron Thomas perdieron sus eh, eh, su política original no, no. es eh, no todavía no es una partida para, para todo, todo toda la Suecia Uh -huh. es, un, eh, es es un partido para los, eh, los las personas eh, con eh, medir, ¿cómo se dice clase? Media, media clase, clase no, media. No, uh -huh. es eh, no es para los trabajadores no es para los trabajadores y los inmigrantes y, y eso y eso es un, un grande parte de su ya eh, hoy en día. Esmila, eh, esto nos lleva a hablar también de lo otro que queríamos este, conversar contigo, que es esa situación que se ha vivido en Suecia, en algunas ciudades recientemente, de eh, acciones contra la población musulmana, ¿verdad?, Ma mayoritariamente inmigrante, por supuesto. Sí, esto que ocurrió, donde se quemó se quemaron ejemplares del Corán, del libro sagrado de los musulmanes. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por uh -huh. Bueno, eh, yo vivo en un barrio eh, con una población musulmana, creo que es 90% o algo. Uh -huh. eh, en Suecia, los inmigrantes, eh, especialmente los musulmanes, son eh, en barrios concentradas no, eh, no son eh, integradas no no son integradas, no integradas de población eh, sueco uh -huh. eh, y bueno hay la, la partida el partido nacionalista eh, es muy grande eh, con las personas eh, campesinos eh, porque nunca encontraron a un musulmano o y tienen miedo por porque hay mucho propaganda del musulmanos y personas de los árabes y los africanos eh, uh -huh. entonces eh, esas personas eh, poco a poco acepta la violencia contra musulmanos eh, Y, uh, y inmigrantes y migrantes. Hay hay eh uh, se dice? Docenas de oren. Docenas. de oren. Eh, ayúdame a traducir. preguntando traducciones el sueco nuestra compañera Claire. Sí. <risa> mi, mi, mi sí. <risa> uh, bueno, uh, esos años eh, hace unos años los crimen racist racistas subieron aumentaron subieron mucho por bueno mucho de eso es por la partida nacionalista claro claro o sea que ese ese miedo a los a los extranjeros y particularmente a los musulmanes eh, es impulsado por, por los sectores de la derecha de suecia digamos Sí. Uh -huh. Sí. Eh, y también los eh, los partidas de derecho eh, quieren um, eh, meta trabajar, eh, trabajar con la partida nacionalista entonces eh, los eh, políticos de, del derecho aceptan a, a esa eso esos políticos eh, racistas claro eh, y por qué se da también ese rechazo es porque hay Eh, porque siempre, vos sabés que desde el sur de América Latina particularmente se ve como un modelo de vida, ¿verdad? Países como Suecia, todos los países escandinavos. Eh, ¿Ha ido eh, empeorando la vida, la situación de la economía, por ejemplo, de, de países como Suecia? ¿Por qué hay ese rechazo a los inmigrantes? A los inmigrantes. Uh, bueno eh, en suecia hay eh, varios eh, que solamente hay eh, apartamentos de alquilar uh -huh. y en esos varios eh, la mayoría de personas son son bastante pobres eh, y yo a personas que tienen que trabajar dos, tres trabajos y si sí, es es una situ situación muy mala y um, en, en Suecia hay hay un muy grande eh clase clase medio um, pero los trabajadores en Suecia y la mayoría de los trabajadores por pobres son inmigrantes. Uh -huh. eh Y suecia cu cuando habla eh, sobre la, la situación en sueca no, no habla sobre esas personas mi por ejemplo mi familia son inmigrantes de finlandia rusia claro. y mi familia no eh, todavía eh, no no estamos en una situación buena y, y mi, eh, mi familia ha estado aquí por eh, no sé siete años o algo y no no no somos eh, integrado integrados todavía porque en suecia es muy muy difícil integrar en la sociedad Ajá. miramos incluso sí. siendo de países de un país vecino como finlandia y sí, son casi lo mismo eh, sí. bueno ahora sí hoy en día sí pero antes no claro y eh, también los finlandeses en suecia donde eh, va a andar clase de los tratan como una otra clase porque son muy similares de los indígenas en suecia Ajá. Eh, que se llama Sami eso es la, las personas eh, indígenas en suecia claro. y finlandeses son, son muy similares de, de estas personas entonces eh, ese hmm. o, opresión hay discriminación también si deba este de licera y se realizan y esterilizar y esterilizar Eh, las mujeres sami ¿No? y finlandeses eh, huh. y roma eh, era ilegal hasta el año 65 creo era legal esterilizar entonces sí, mm. sí. bien Emila, y finalmente eh, hay posibilidades de que surja algún movimiento Eh, a nivel de la gente, de los jóvenes, de oposición al ingreso a la OTAN, que haya alguna... Eh, que se organicen protestas, que haya alguna eh, resistencia al ingreso a la OTAN en Suecia? Bueno, no. Mm -hmm. <ríe> eh, no hay mucho. Hay eh, eh, personas que no... Que lo no nos gusta pero no no hay la partida comunista por ejemplo no es grande y eh, la partida izquierda en en suecia eh, dicen que hoy en día no soy no son en contra del, del capitalismo uh -huh. y bueno no hay mucho eh, y nuestro gusto en contra que, que son organizados claro, claro, claro. Hay, bueno, hay opiniones pero no no son organizados claro falta organización bueno esmila nosotros te queremos agradecer eh, que hayas aceptado conversar con la radio aquí en, en uruguay ojalá alguna vez puedas visitarnos Eh, y sí. que bueno te vamos a hacer practicar más el español a partir de ahora para para <risa> para poder hablar contigo seguir hablando de esta de esta realidad de suecia que se está viviendo y sí. que nos puedas contar con el apoyo también de declair nuestra compañera eh, lo, lo que está viviendo el, el pueblo sueco eh, muchas gracias eh, por este contacto por ahora eh Gracias a ti. Un abrazo para vos y para Clayr. Gracias a ti. Chao, chao. Chao. Chao.